El disco. Soy el de la constelación y mandé ese mensaje para completar el ritual de rocas. Pero necesito de esa corona para saber e n d ó n d e Entonces, s t á e sin dudarlo, me dijeron la corona de la nada y a empezó a volar. Se dejó maverde Y salió del castillo, intentando hacer la b o c a Y hasta la boca v i e r a un telescopio. Aunque era de día, lo usaron y vieron una luna roja. Mientras le quedaban、no、de nada, María le tocó el hombro. Luna, r e v i s a l e que Super Mario había encontrado de darle a la docas. Dijo: Hay que volverla de menor a mayor formando un circuito.